25 de mayo de 1996, Celadas, Teruel, un rebaño entero de ovejas desaparece sin dejar el más mínimo rastro. De inmediato los agentes de la Guardia Civil empiezan las investigaciones del caso. Todo apuntaba a un robo, sin embargo, tras las diligencias efectuadas los oficiales encargados de las pesquisas aseguran que se trata del suceso más extraño que han investigado en sus vidas. Nunca antes había ocurrido nada similar, un evento anómalo donde los haya. Celadas es una pequeña localidad de pocos cientos de habitantes. Está situada a apenas 10 kilómetros de la capital. Se encuentra en las estribaciones de Sierra Palomera, una región en la cual por aquellas fechas muchos paisanos aseguraban haber visto extrañas luces en el cielo. También se habían producido muertes de ganado que los lugareños atribuían a un animal desconocido. Este es el contexto bajo el cual se produjo aquel suceso. Los protagonistas de esta historia son Mariano Saez, padre e hijo. Ambos son ganaderos de profesión. A su cargo se encuentran más de 700 reses divididas en varios grupos. Tras las faenas habituales, aquel 25 de mayo encerraron al rebaño. A cal y canto y bajo llave. Cuando horas después ambos retornaron a la finca de su propiedad, se encontraron con el recinto abierto. Faltaban cerca de 200 cabezas. Horas después se interponía la correspondiente denuncia. A partir de ese instante, la Guardia Civil trató de reconstruir los hechos. A la vez... Se abrió el correspondiente informe judicial. La comandancia 423 de Teurel centralizó las investigaciones. Los agentes efectuaron un barrido mecánico de la zona. Posteriormente dibujaron sobre el terreno la ruta efectuada por el rebaño desde que éste salió de la finca. En un punto determinado, a cuatro kilómetros de distancia del lugar de partida, las huellas de todo tipo se desvanecían. Las primeras impresiones quedaron confirmadas. Se trataba de algo más que de una simple acción de cuatreros. El máximo responsable del cuerpo en la provincia fue explícito en su resumen de los hechos. Textualmente, afirmó lo siguiente. En un punto determinado, el rastro de la reses se pierde, como si hubieran salido volando. Las pesquisas fueron añadiendo interrogantes al episodio De haberse tratado de un robo común Los ladrones hubieran conducido el rebaño hacia la carretera más cercana Allí habrían subido las ovejas a un camión A continuación huirían con su botín Pero algo no encajaba El punto en el cual se perdía la pista de las ovejas Se presentó a ojos de los agentes virgen e inmaculado Y lo que era más sospechoso A cuatro kilómetros de la carretera más cercana Ningún camión se había acercado al lugar La ausencia de huellas de cualquier tipo era total y absoluta. Según recogieron los investigadores oficiales, ningún testigo observó nada extraño. Se registraron todos los posibles destinos de las ovejas robadas. Todas ellas estaban marcadas e identificadas. Nunca se encontró a ninguna de ellas. En el informe final se elaboraron todo tipo de teorías, incluso se barajó la posibilidad de que hubieran sido arrebatadas por helicópteros, pero resultaba en exceso complejo este asunto. Los agentes lo volvieron a decir. Es como si hubieran salido volando. Imposible. ¿O acaso no?